no quiero que me digan nunca que quieres bailar, si tú sabes que no tengo por si todas quieren bailar, conmigo, porque bailo suavecito, con mis tremendos pasitos, y como les doy la vuelta, sí, se vuelve Sé que será de ti, si algún día un baile no puedes venir, sé que sufrirás porque Дякую! Підпишись на